Las promesas de Dios para quien le obedece y procura avanzar en el propósito que él mismo determinó y señaló para él o ella, son ciertas, seguras y esperanzadoras. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa considerando este tema. de su serie, Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Para decirnos más de su mensaje, persiga, alcance su sueño. Quiero agradecerle por acompañarnos hoy, al continuar nuestra consideración de esta lección que nos anima y exhorta a perseguir el sueño de Dios para nosotros. Pasaremos a nuestro estudio en unos momentos, Pero quiero recordarle que para esta serie, tal como para casi todas las series anteriores, hemos preparado la correspondiente guía de estudio. Si usted ya ha utilizado alguna de estas guías de estudio que preparamos, sabe que cada guía contiene un resumen muy abreviado de cada lección y luego una serie de preguntas. Hay preguntas personales a fin de que las aproveche si usted utiliza la guía por cuenta propia. En su estudio personal. Luego tenemos preguntas para el grupo. para cuando usted utilice la misma guía para el estudio en un grupo pequeño o en su clase de estudio bíblico. Desde luego, también tenemos las grabaciones de estos mensajes en discos compactos. Comuníquese con momento decisivo a fin de recibir toda la información necesaria para ordenar estos recursos. Así que, abriendo nuestro corazón a la enseñanza del Espíritu Santo, pasemos a la conclusión de esta lección.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 Jennifer admitió que se sentía vacía, que su sueño de tener un caballo no había llenado ese vacío como ella había esperado. Sam le preguntó si podía orar por ella y durante esa oración le pidió a Jesucristo que llegara a su vida como Señor y Salvador. Ella fue la primera persona a quien jamás yo le había hablado del Evangelio y que recibiera a Jesucristo como Salvador y Señor, dijo Sam. Nunca pensé que yo pudiera hacer eso. Alabado sea el Señor. sí. Alabado sea el Señor. Servimos a otros. Y cuando servimos a otros, hallamos oportunidades para proclamar el Evangelio. Cada vez que uno se vuelve a un lado u a otro, hay un nuevo plan, un nuevo lugar. Esto es parte del propósito de Dios para usted. El gozo continuo más grande de ser cristiano es el gozo de proclamarles a Cristo a otros y servir a otros en el cuerpo de Cristo. Finalmente, Experimente la vida eterna. Preséntese usted mismo a Dios. Dese cuenta de que es único. Reconozca que tiene una responsabilidad para otros. Persiga el plan de Dios para su vida. Obedezca las órdenes de la palabra de Dios. Sirva a otros de manera desprendida. Y experimente la vida eterna. Así que resumamos. Usted necesita un motivo impulsor a fin de desarrollar un plan progresivo para avanzar en su vida. Necesita el porqué. Usted descubre su porqué al presentarse totalmente a Dios y comprender que Él le ha hecho de una manera única para un trabajo único. Usted tiene una responsabilidad por Dios y debe perseguirla. Necesita permanecer en las Escrituras a diario, servir a otros de manera desprendida y buscar oportunidades para proclamar el Evangelio. Y eso nos lleva al paso final, al perseguir su propósito, experimentar la vida eterna que Dios le ha dado. Jesús lo dice de esta manera en Juan 10.10. 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es lo que toda persona está buscando, la clase de vida que es a la vez abundante y eterna. El funcionario israelí Abba Evan. escribió sobre una conversación que tuvo con Edmund Hillary el primer hombre que llegó a la cumbre del monte Everest Evan le preguntó al explorador lo que sintió cuando llegó a la cumbre Hillary le dijo que el primer sentimiento fue un logro de éxtasis pero entonces dijo vino un sentido de desolación ¿qué quedaba ahora para que yo hiciera? un hombre llamado John Crocker ascendió a la misma cumbre años más tarde pero la excursión fue trágica Doce de sus compañeros murieron al descender. Más adelante, en su libro En aire enrarecido, Krauker describe cómo se sintió en la cumbre del Everest. Dice, yo había concebido en fantasía y soñado en ese momento y la ráfaga de emoción que sentiría cuando finalmente me parara en la cumbre, pero ahora que finalmente estaba ahí, en realidad de pie en la cumbre del monte Everest, simplemente no podía reunir la energía para que me importara. Tomé cuatro fotografías rápidamente, me di la vuelta y empecé a descender. Mi reloj decía una 17 pm. Después de todo, pasé menos de cinco minutos en el techo del mundo. Experiencias como esas nos ayudan a ilustrar lo vacío de nuestras vidas sin Dios. Si tan solo supieran la verdad de 1 de Juan 5.12, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. El propósito último de Dios para nosotros es que experimentemos, disfrutemos, incorporemos la vida eterna para concedernos la cual Jesús murió. Él llena nuestro vacío consigo mismo y con su gloriosa voluntad para cada uno de nosotros. Él nos llena con la esperanza certera de la vida eterna. Pero permítame hacerle una pregunta. ¿Cuándo empieza la vida eterna? ¿Cuando uno se muere? ¿Cuándo uno se muere? No, usted empieza a vivir en la vida eterna en el momento en que cree en Jesucristo. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Su vida eterna empieza en el momento en que usted pone su fe en Cristo, lo sabía. Se ha dado cuenta ya de que no está esperando a la vida eterna, sino que en realidad ya está viviendo en la vida eterna. Desde el momento en que usted recibe a Cristo, nunca morirá. Y cuando recibe a Cristo, recibe vida. Vida abundante y eterna. Empieza en el momento en que usted cree. No es algo que tiene que esperar, sino algo en lo que ya está viviendo. Para pasar del vacío al propósito, tiene que hacerlo por Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando usted le recibe como Salvador, la vida eterna empieza para usted en ese momento. Empieza ahí mismo. Y eso le da un sentido de propósito para el resto de sus días. No puedo terminar este mensaje sin pensar en uno de mis héroes. Se llama William Borden. Murió antes de que yo naciera, pero su biografía me conmueve como pocos otros libros. Quiero vivir según seis palabras famosas que se le atribuyen. Esta es su experiencia. Borden se crió en el sector llamado Costa de Oro de Chicago. en donde su familia era dueña de la hacienda lechera y empresa Borden. Ya era millonario cuando estaba en el bachillerato, y eso era a principios del siglo XX, cuando los millonarios eran pocos y escasos. Era brillante, de buen parecer y atleta. También era un joven que amaba al Señor Jesucristo y había crecido en Cristo bajo la influencia del pastor, el doctor R. A. Torrey. El regalo de graduación para Borden fue un viaje alrededor del mundo y ahí es donde desarrolló una pasión por proclamar el Evangelio en las regiones de Ultramar, especialmente en China. Después, en una conferencia misionera, se sintió conmovido profundamente para dedicar su vida a esparcir el Evangelio, incluyendo su fortuna, que en ese entonces se valoraba en unos 50 millones de dólares. Eso sería suyo, si simplemente pudiera esperar. Su familia lo respaldó en todo. Y llegó el día en que dejó su casa y se fue a Egipto para estudiar idiomas. Todos los que lo conocían quedaban encantados por su humildad, su gozo y su amor, y sobre todo su pasión por Jesucristo. Sin embargo, en menos de un mes, Borden contrajo meningitis espinal. Estuvo entre la vida y la muerte por dos semanas y falleció a los 25 años. Pero su sacrificio no fue en vano. La experiencia de Borden fue publicada en periódicos de todo el mundo. en libros y biografías y en mil púlpitos y plataformas. Incluso hoy, más de cien años más tarde, la experiencia de William Borden cautiva a todo el que la lee. Nadie sabe cuántos jóvenes, entusiasmados por su sacrificio, han dedicado su vida a las misiones. En la biografía más conocida, Borden de Yale, la señora Howard Taylor escribe, ni reservas, ni retroceso, ni remordimiento tenía lugar en la consagración de Borden a Dios. Ni reservas, ni retrocesos, ni remordimientos. Muchos piensan que esas seis palabras están inscritas en la Biblia de Borden. No se ha perdido. Lo que sí sabemos es que esas palabras eran lo que lo impulsaban hacia adelante. Eso fue lo que hizo perseguir su objetivo. Estaban inscritas, tal vez no en su Biblia, pero con certeza en su corazón. Así es como él vivía. Vivía sin reservas o, en otras palabras, no se aprovechó del dinero de su familia. Vivía de tal manera que nunca volvería a casa. Nada de retroceso. No se fue al campo misionero simplemente para ver si funcionaba y si no era así, volver a su fortuna. Y tengo que decirles, amigos y amigas, que en buena medida vivo de esa manera. Quiero que ese sea el camino que persigo en mi vida. Ni reservas, ni retroceso, ni remordimientos. Cuando usted haya a Jesucristo como su Salvador y Señor, le recibe como aquel que tiene un plan para su vida. Entiende su singularidad. Empieza a perseguir todo lo que Dios tiene para usted. Empieza a hallar la esencia de quién es. Y cuando lo haya, nada de reservas, ni retroceso, ni lamentaciones. Es mi oración que Dios permita que ese sea el mensaje de su vida y la mía. aprendido, cada persona es especial para Dios y eso se debe a que Dios ama a cada persona y a propósito, recuerde que también tenemos una guía de estudio que acompaña a esta serie puede ordenarla en nuestro sitio web también tenemos el conjunto de discos compactos que puede ordenar puede conseguir todo el conjunto de recursos que le ayudarán a compartir la información del libro en sus grupos pequeños de estudio bíblico, en sus clases de estudio bíblico